Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto e l l o s os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo t o c a n t o a Cosbi, hija del príncipe de m a d i a n su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor.